Sí, la verdad que muy contento porque nuevamente tenemos preservativos para ofrecer a nuestra comunidad y, bueno, y poder de alguna manera、eh, ponernos al día con los faltantes que en algún momento tuvimos y que se han venido desarrollando a lo largo de este año, por lo que todos sabemos que la, la, los faltantes de recursos realmente son un problema y en este espacio también lo son. Eh, lo han estado repartiendo por distintos centros médicos por, a lo largo de la ciudad. A lo largo de la ciudad y de acuerdo a, la, a las necesidades de cada centro de salud. Por ejemplo, en este momento también están marchando para el Cóndor y supongo yo que para San Javier también, en la medida que podamos y que los choferes puedan acercarlos.、También. Bueno, a lo largo del año、eh, tuvimos faltantes o más que faltantes, a veces discontinuidad. Eh, y eso teniendo, sumado a la alta demanda, cada vez hay más demanda de preservativos, este, realmente constituye un problema. No solamente para hablar de, la IT, de las ITS, sino también para hablar de las relaciones entre las personas. ¿no? Nosotros consideramos que es sumamente importante poder hablarlo, poder consensuar el cuidado al momento del encuentro sexual, que le da la seguridad a esa pareja o a esas personas que van a tener el encuentro de poder tenerlo en una forma segura y, y poder hablar sobre, sobre el tema. Es tan importante, la verdad. Me imagino que la gente que también habita y pasa todos los días, quizás por el galpón, en sus diferentes por ahí días de la semana también,、eh, siempre ahora que al menos hay stock de preservativos,、eh, pasa y se lleva, ¿no? Pasan, se llevan y se ve que se van hablando entre ellos y, y cada vez se están acercando más. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando em, empiezan a venir una vez, dos veces, tres veces y ven que no hay,、eh, habían dejado de venir. Pero ahora, gracias a ustedes que le brindan la información a la comunidad y quizás un poco del boca en boca,、eh, están volviendo a, a llegar los pacientes específicamente para buscar los preservativos y también. Invito a la comunidad toda a hacerse el testeo, a tener este espacio de consejería que ofrecemos desde el Galpón.